a encontrar en esta mañana, ya 8 de abril, comenzando con nuestra transmisión del culto de celebración desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Estamos contentos de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, de poder ser parte también de este hermoso culto de celebración, donde por supuesto ya usted sabe, tendremos esta tremenda oportunidad y bendición de poder estar en presencia de nuestro Dios, compartiendo con nuestros hermanos y recibiendo también la instrucción de la palabra que hoy se administrada también por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos queremos buscar el rostro de nuestro Dios comenzar también orando ante la presencia de él así que le voy a pedir a usted que donde donde se encuentre nos acompañe y oremos juntos al Señor Música Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Dios mío, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder estar en este lugar y, por supuesto, compartir, Señor, junto a nuestros hermanos y hermanas, Señor, amigos auditores también que hoy se unen, Señor, a esta transmisión y que no importando la distancia, Dios mío, estarán con nosotros acompañándonos esta mañana, bendiciendo tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a poder, Señor, también escuchar y recibir tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para este momento tan especial de poder oír tu voz y bendice la vida de muchos que hoy a lo mejor están cansados, están decaídos, Señor, están atribulados. A lo mejor, Dios mío, una palabra de aliento pueda llegar a sus vidas en esta mañana. Bendícelos con tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en una forma especial a través de estos medios de comunicación y también a través, Señor, de nuestras vidas acá en este lugar. Gracias te damos, Señor, y encomendamos todo en tus Esto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Estamos compartiendo, recuerde usted, en vivo y en directo a través también de nuestros medios de comunicación en esta mañana, transmitiendo en el 102.9 en Radio Emisora Semaús, acá en la ciudad de Chillán y también a través del 92.5 acá mismo en nuestra ciudad de Chillán. Estamos en el 95.1 en Chillán Viejo, en el 107.7 en San Ignacio, por supuesto llevando esta bendición maravillosa que hoy tenemos acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé y por supuesto a través de nuestro canal de Televida estamos escuchando en el 28.1 acá en nuestra ciudad, transmitiendo en la mejor calidad también esta, esta hermosa celebración que tenemos en esta mañana de día domingo. Y queremos también aprovechar la instancia de saludarles a ustedes y saludar a nuestra hermana que nos estará acompañando en esta transmisión de nuestro culto de celebración y tenemos a nuestra hermana Damaris Arias también en el primer piso allá junto a nuestros hermanos. ¿Cómo está usted en esta mañana? Bendiciones. Bendiciones hermana Tracy, bendiciones a todos los hermanos y amigos que están en la sintonía de los diferentes medios de comunicación que están transmitiendo en esta mañana culto de celebración. Comentarle hermana Tracy que acá eh, ya se ha reunido un hermoso número de nuestros hermanos, ellos ya han llegado hasta este lugar, han comenzado a preparar sus vidas para dar comienzo a este culto. Así es. Se ve un número creciente de hermanos que siguen llegando a este lugar y que, por supuesto, a medida también que los minutos vayan avanzando, muchos más se irán acercando eh, acá al templo. Yo sé que algunos vienen de camino, vienen corriendo para poder estar participando del culto desde el principio hasta el final y de esa manera no perderse la bendición que hay al poder congregarnos en este lugar, al poder entender también que estamos ante la presencia de nuestro Dios y que Él está en este lugar para bendecir nuestras vidas y que nosotros también nos hemos preparado para poder eh, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que a todos nuestros hermanos, apurar sus pasos, acercarse a este lugar y a reconocer también, hermana Dama, la grandeza de nuestro Dios. Hoy estamos compartiendo en un culto de celebración y es a Dios a quien venimos a celebrar y a honrar en esta mañana. Así es. Tenemos la dicha de poder disfrutar un culto de celebración, un culto, un culto más en el cual podemos compartir con cada uno de nuestros hermanos y por sobre todo escuchar una palabra que es bendición nuestras vidas. En esta mañana eh, estará coordinando nuestro hermano Yogen y, y también habrá una palabra especial para su vida en esta mañana por labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Así es, el culto ya en el templo ha dado comienzo con una oración inicial, por supuesto con nuestros hermanos también de la congregación. Mientras tanto nosotros seguimos en este lugar también para motivar a la audiencia eh, a quedarse junto a nosotros, no importa la distancia donde usted se encuentre, sabemos que Dios también puede bendecir y moverse en una forma especial. Él lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo y la verdad es que sin lugar a dudas Dios está bendiciendo muchas vidas a través de lo que hoy podemos compartir aquí acá en nuestro templo. Tendremos la oportunidad de adorar, de bendecir en nombre de nuestro Dios y por supuesto de poder oír palabra también que una vez más vendrá a responder y a traer también un, una bendición para nuestros corazones para edificar nuestras vidas y enseñarnos cada día más como como Dios quiere que nosotros también caminemos y andemos en sus caminos. Así que usted también ponga mucha atención y disfrute también con nosotros en nuestro culto de celebración en este día domingo 8 de abril. Así es, hermana Tracy. La invitación está hecha desde muy temprano y nosotros queremos verle a cada uno de ustedes siendo parte de este de este culto, siendo parte de esta bendición que hoy en esta mañana recibiremos. Sabemos que muchas veces en la semana se nos dificulta llegar hasta acá, pero esta es la oportunidad que como cristianos, como hijos del Señor, podemos venir y alabarle con libertad. Eso, y nuestros hermanos, han llegado desde muy temprano y nosotros queremos que ustedes puedan ser parte junto a nosotros, comentándonos también y estando muy atentos a través de los medios de comunicación como Televida y Radio Emisora Soma Uso. Claro que sí. Una mañana también, hermana Damari, bastante agradable, a pesar de que ya ya comenzamos con la temporada de, de otoño. Eh, la verdad es que la mañana estaba bastante despejada cuando ya venía de camino acá a la iglesia. Es una mañana bastante agradable y también acá hay un ambiente muy especial en donde podemos compartir eh, junto a nuestros hermanos. Hay un lugar que está acondicionado también para que nuestros hermanos simplemente se sienten en este lugar, compartan junto a otros la bendición de poder estar en presencia de nuestro Dios, así que usted disponga. Véngase simplemente a venir acá al Centro Familiar de Adoración Siloé y estemos juntos también adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios quien está en medio nuestro, esperando recibir la alabanza de su pueblo, de su iglesia, que reconoce a este Dios misericordioso, a este Dios que no cambia, que, no, que es inmutable y que siempre ha estado con nosotros bendiciéndonos, ayudándonos, protegiéndonos. Y hoy estamos en este lugar agradeciendo esa bendición que hemos podido recibir de parte de Él. Así es, hermana y muchas veces eh, quizás siendo inmerecedores de esa gracia que Él nos ha dado, pero esta es la oportunidad en que nosotros podemos adorarle con libertad, porque Él es el único que tiene esa misericordia y esa gracia que nos da a nosotros, extiende a nuestras vidas y, y no somos nosotros los que causamos eso, sino que es su infinita gracia y amor así es, no somos merecedores de nada de lo que Dios nos ha dado, pero aún así Él tiene misericordia de nosotros nos da vida, nos da salud eh, bendice nuestros hogares, nuestras familias aquellos que están junto a nosotros todo aquello es motivo de gratitud de agradecimiento y también como dicen en esta mañana, venir con ese corazón dispuesto a celebrar en nombre de nuestro Dios, a tener este tiempo tan especial en su presencia, son algunas horas que dedicamos un día domingo de la mañana ya por la tarde usted puede compartir en familia, pero este tiempo aprovecha en poder buscar el rostro de nuestro Dios De poder esforzarse a venir a este lugar De poder recibir una palabra Las personas que vienen acá, nuestros hermanos Nunca se han ido como han llegado Siempre se van bendecidos Y en lo personal también lo puedo decir Hermana Damari, me voy bendecida Fortalecida, a lo mejor durante la semana Uno tiene eh, muchas cargas Presiones, pero la verdad es que cuando uno Puede congregarse, puede escuchar la palabra Del Señor, Dios comienza a fortalecer Nuestro hombre interior, comenzamos A, a experimentar algo algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo. Nuestras fuerzas son renovadas, nuestras fuerzas eh, son renovadas en el Señor. Y eso es lo importante. Así que usted también, si en esta hora necesita del Señor, véngase corriendo acá al Centro Familiar de Adoración Siloé y disponga esta mañana, disponga este tiempo para buscar el rostro de nuestro Dios y estar en su presencia. Hermana Damaris. Así es, hermana Tracy. Y acá ya hay un hermoso ambiente en presencia del Señor y acá comienzan las alabanzas y nosotros queremos compartir con ustedes. Amén. sea el Señor, aleluya, puede usted respirar, sí, alabemos a Dios, amén, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, gracias Señor por tu amor, por tu bondad, te alabamos hoy, te bendecimos por su gracia, amén, hasta el hecho de respirar, Él lo permite, Él nos da vida para poder exaltarle, para poder conocerle, para poder alabarle. Queremos saludar junto a la congregación a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos oyen a través de radio y nos ven a través de televisión. tome su asiento hermano. Saludamos a los auditores de Radio en Maús en Chillán a través del 102.9 FM, en Chillán Viejo a través del 95.1 FM, en Maús San Ignacio en el 107.7 FM, en Angol 94.1 FM. Y en Padre Las Casas en la amplitud modulada 1370 y en Panguipulli 1340 AM. También a través de Canal 28.1 de libre recepción acá en la ciudad de de Chillán, quienes están en la compañía, les saludamos en el amor del Señor, un abrazo fraterno para ustedes y por supuesto a, quien, a aquellos que nos acompañan también a través de la red ¿verdad? en televida.cl en emaus.cl hugo o hugomontesinos.cl sean ustedes muy bienvenidos a ser parte de este culto de alabanza y de adoración a nuestro Señor de celebración, le celebramos a Él celebramos su nombre su bondad, lo que Él ha hecho por nosotros y es maravilloso poder hacerlo, amén quiero compartir con ustedes el Salmo 92 sus primeros versículos este dice Bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es, amén, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y es eso es lo que vamos a hacer, alabar al Señor, bendecir su nombre, bendecir. Declarar que Él ha sido misericordioso con nosotros y experimentar hoy su bondad y sus maravillas. Amén. Quiero invitarles a que podamos seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto al Grupo Renuevo. Alabamos al Señor, bendecimos el nombre del Señor. Amén. No tis me ataque. To no te porque tú estás conmigo. Conmigo. Que se me haya desombrado en muerte Y a mi fuerte no me importa porque. andar, de esperanza vidas tristes que hoy puedo declarar oh yo soy libre, soy libre. oh yo soy libre oh soy libre. las cuadras del diablo sobre mí Cristo nascotó, oh yo soy libre oh yo soy libre oh yo soy libre soy libre, soy libre. Soy libre por la mano del Señor de a la muerte y se sepulcro mayores puede nacir pero nada se comparará con el espíritu de libertad pues bajo el delirar eres libre de verdad oh, o de su libertad o oh, de su libertad las cadenas del diablo sobre mí Sore vi, i sos toto, olles su Mol Sony prelis i som més aló No hi ha any lluita I som més dolor, Sonón pre vi i som més alvor. A la muerte de un sepulcro, el venció Y ni las misión mayores puede hacer Pero nada se compara Quando spiriti tutta la libra, per pues quando el te libra, eres libre de verdad Sube oh, oh, por la mano, sube por la sangre, sube por el nombre de por la mano, sube la sangre, por el nombre de Señor. la mano, sube la sangre, sube por el nombre Él nos hizo libre verdad amén te alabamos señor te bendecimos se si usa usted al alabar al señor yo me gozo gracias señor porque entendemos aquella libertad que él nos ha dado verdad aquella libertad que fue comprada a precio de sangre bendito sea su nombre como no celebrarle como no exaltarle como no bendecirle amén bendito sea el señor amado hermano tome su asiento Vamos a compartir los avisos de esta semana, las actividades de la semana para así tenerlos en cuenta y poder participar también. Comenzamos. Así es. Nosotros también queremos compartir con ustedes lo que viene para esta semana. Por supuesto, diferentes actividades que, de alguna manera, van a ir marcando a nuestro ministerio y por supuesto queremos recordar que el día martes, este martes eh, tendremos nuestra escuela bíblica a partir de las 20 horas, este día martes 10 de abril, el miércoles en forma especial, recordarles a todas nuestras hermanas Dorcas que estará iniciando una vez más el culto de Dorcas, ellas estarán reuniéndose acá a las 19: 45 horas, así que usted también... Eh, que estuvo esperando por harto tiempo el inicio de este culto. Recuerde usted, nuestras hermanas Dorcas inician este miércoles 11 de abril en el horario de las 19.45 horas. Eh, también estará nuestro pastor eh, viajando al local de Minas del Prado. A partir de las 20 horas él estará allá junto a nuestros hermanos y el jueves 12 de abril tendremos nuestro culto de gloria también a las 20 horas y nuestro pastor Hugo estará en el, la iglesia de San Carlos. Así que a todos nuestros hermanos que están allá en San Carlos también tendrán la visita de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos en la iglesia de allá de San Carlos. El sábado, 14 de abril, lo habíamos anticipado. Recuerde ustedes nuestro congreso bíblico eh, va a ser la segunda jornada, la segunda semana, donde nuestros pastores van a estar ministrando diferentes temas que serán de mucho interés y edificación también para la iglesia. Así que ustedes también están invitados a participar. Nuestros hermanos van a estarse reuniendo en este lugar a partir de las 16 horas. Y posterior a este congreso, a los temas que van a estar ministrando nuestros pastores, viene el culto ministerial. Así que vamos a estar en una jornada completa, llena de bendición, buscando de la presencia de nuestro Dios y recibiendo también la palabra. Ese sábado 14 iniciamos a las 16 horas con nuestro congreso y posteriormente va a estar entonces iniciando también el culto ministerial a las 19 horas. Y cerramos el domingo 15 de abril acá en nuestro templo, en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloe, con nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana. Y también importante destacar que ese día es el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, para que usted también lo recuerde, y desde ya comience a preparar también ese alimento que va a beneficiar y bendecir a muchas familias también de nuestro ministerio, de nuestra corporación. Y nos vamos a anticipar un poquito más para el viernes 20 de abril, para nuestros hermanos, para los matrimonios. Hay un seminario que se estará realizando. Es el primer seminario de este año 2018, así que usted también puede venir el 20 de abril a ser parte de este seminario para matrimonios que estará iniciando a las 20 horas. Esa es la información para nuestro ministerio para esta semana y también parte de la tercera semana de este mes de abril, hermana Damaris. Ya tendremos a nuestra hermana Damaris en un contacto para saber también lo que está sucediendo en el templo y mientras tanto nosotros eh, seguimos motivando también a toda la congregación y a todos nuestros hermanos que nos escuchan a ser parte también de lo que estamos viviendo en este lugar. Hemos podido hermana Damaris cantar, adorar, bendecir en nombre de nuestro Dios y cantar también con nuestro corazón aquel que está en este lugar habitando nuestros corazones y bendiciendo nuestras vidas. Así es hermana Tracy. Eh, una oportunidad de la cual nuestros hermanos tienen también para escuchar la palabra del Señor en las diferentes instancias que se estarán dando de, dentro de este ministerio y como decía usted, este congreso bíblico es muy importante que usted pueda participar, usted estará recibiendo una palabra Hermana Tracy, acá continúa los momentos de oración y nosotros queremos compartirlos con todos ustedes Amén. Darte gracias Señor por tu bondad y tu cuidado Los repito una y otra vez Señor porque es así porque al pensar Señor en tus maravillas al pensar en tu obra Señor solo puedo decir esto que tú has sido bueno que tú has sido Señor maravilloso con nosotros que tú una y otra vez Señor nos has guardado y nos has librado nos has librado Señor del mal nos has librado Señor de tantas cosas Señor en nuestra vida y en nuestro corazón Señor el conocerte al enseñarnos al al poder Señor conocer tus caminos Padre en esta hora de una manera especial oramos por protección oramos Señor por tu cuidado, por fortaleza como cantábamos también Señor reconocer que tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza y que en ti estamos firmes Señor en cada situación por cada hermano, por cada hermana por cada una de aquellas personas que nos acompañan, Señor, ya sea en este lugar, ya sea a través de los medios. Sea usted alcanzándoles, Señor, y guardándoles. Guardando, Señor, su caminar diario, guardando, Señor, su ida y su venida, Padre. A nuestros hijos, a nuestros pequeños, Señor, en los colegios, en el trayecto que hacen día a día, a los varones, Señor, y a las personas que trabajan. Señor, en el ir y venir, aún en tu iglesia, Padre, que en el trayecto, Señor, tu mano esté allí guardándonos, limpiando el camino, Señor, librándonos de todo, de todo mal, Señor, de todo accidente. Padre, sé que tú lo haces día a día y te agradecemos y te bendecimos, Señor, yo pido que guardes a nuestras familias, guárdalas, Señor, aún de las corrientes de estos tiempos, guarda, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas, guarda, Señor, a los niños en el colegio, Señor, a los jóvenes en sus estudios, Padre, aún a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, aún a nuestros vecindarios, en el lugar donde vivimos, Señor de estas corrientes sea tu protección Señor divina sobre nuestros corazones y que podamos dar testimonio Señor que en ti Padre amado hay dirección que en ti hay un orden y que en ti hay bendición Señor para el hogar, para la familia Padre en el nombre de Jesús tú eres Señor nuestro guardador tú eres Señor nuestro escudo y fortaleza aún contra las acechanzas del enemigo Señor guárdanos y líbranos Padre, Padre estar atentos y que tu mano de amor y de bondad Señor, sea protegiéndonos guardándonos, poniéndonos en alerta Señor frente a cada situación gracias te damos porque en ti podemos confiar aún, Señor, en las situaciones diarias, aún, Señor, en las situaciones más terrenas nuestras, Padre, que nuestra confianza esté firme en ti, que nuestra fe, Señor, esté firme en ti, Señor, que podamos mirar hacia ti y tener paz en nuestros corazones. Padre, sobre tu iglesia, yo ruego una bendición especial. Rogamos, Señor, de tu protección divina en esta hora. Padre y lo creemos en el nombre de Jesucristo tú eres nuestra roca tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro refugio tú eres nuestro escudo tú eres nuestro amparo y fortaleza te alabamos y te bendecimos hoy te exaltamos y te damos gracias Señor humildemente en nuestro corazón y nuestra vida Señor te alabamos y te agradecemos gracias Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro amén, amén, te alabamos Señor y te bendecimos bendito sea el nombre del Señor vamos a seguir alabando a nuestro Dios y yo le invito a adorar a su Dios verdad a nuestro Señor y Salvador bendito sea el Señor ¡Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Alabado sea su nombre! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias damos al Señor! Si puede saludar a su hermano, yo hago siempre ese ejercicio, creo que es bueno el que usted salude a quien está a su lado ¡Gracias! atrás de usted delante de usted al menos los que tenga más cercanos pueda pueda saludarlos dios les bendiga es una alegría poder tenerles acá hoy compartir junto a ustedes por supuesto este culto de celebración muy muy contentos de tenerles acá de compartir la bendición del señor aleluya Bendito sea el nombre del Señor Agradecemos al Señor Ayer estuvimos en Talcahuano Y bueno, ustedes estuvieron acá Un, un grupito reducido Un remanente Ese remanente del arrebatamiento Estuvo aquí ayer Así que si usted no vino oh, señor No, pero eh, damos gracias a Dios Que nuestros hermanos pudieron llegar acá Ayer estuvimos en Talcahuano, en lo que es el primer evento del congreso bíblico, en donde estuvimos ministrando, hubieron tres temas, los cuales se ministraron durante la tarde, desde las tres y media aproximadamente, hasta alrededor de las 9 de la noche estuvimos ahí. Y una linda bendición, un hermoso ambiente también hubo allí, y gracias damos a Dios porque... ...una gran cantidad de personas llegaron al evento... ...aparte también de todos los hermanos que venían de las diferentes iglesias de la corporación... ...así que había un lindo número, excelente número de hermanos participando en ese congreso... ...próximo sábado nos corresponde acá... ...estamos acá desde las 3 de la tarde iniciando... ...vamos a cambiar el horario, 3 de la tarde... ...vamos a estar anunciándolo durante toda la semana... ...así que esperamos que usted llegue temprano... Eh, tres de la tarde, tres un cuarto, por allí ya es el primer tema y de ahí en adelante la, la seguidilla de temas, hasta las 6 de la tarde donde hay un break, un descansito poco y después seguimos a las 7 de la tarde con la segunda parte en donde vamos a poder eh, tener a, a, a los hermanos también de los locales junto a nosotros, muchos de ellos van a venirse un poquito antes seguramente a participar de todo el congreso y otros van a llegar justamente a esa hora, para compartir ya el cierre del Congreso. El culto ministerial cambia su, su modalidad un poquito por el hecho de que vamos a tratar de seguir la norma del Congreso para que así estemos terminando un poco más temprano de lo común. Normalmente nuestro culto ministerial termina alrededor de las 10 de la noche, a veces 10 y media, ¿no? Gloria a Dios. Seguimos entonces compartiendo con ustedes en nuestro culto de celebración y ahí también nuestro pastor aprovechaba de compartir la información que hemos estado anunciando durante esta semana, que es eh, por supuesto la segunda jornada que va a ser del Congreso Bíblico acá en nuestra ciudad de Chillán. Y ahí también mencionaba algo importante, el horario. Nosotros habíamos anunciado que era las 16 horas, pero hubo un cambio Y ahora el horario de inicio será a las 15 horas, lo mismo que fue para Talcahuano. Estaremos nosotros acá también iniciando a las 15 horas en nuestro congreso bíblico acá en la ciudad. De Chillán, el lema de este, de este nuevo congreso es el legado de un líder y si usted quiere participar, venga también, retire su entrada que también es gratuita, eso es importante destacarlo, eh, que la entrada es gratuita pero tiene que venir a retirarlo acá a las dependencias del Centro Familiar de Oración Siloé en la ciudad de Chillán. Así que importante también poder eh, mantener esta información y tenerlo a ustedes por supuesto con la información al día y actualizada. Hermana Damaris. Así es, hermana Tracy. Y también recordar que la tarde, ese día sábado, eh, hay culto ministerial a partir de las 19 horas, así que puedan estar muy atentos y puedan participar también del culto eh, y de este, este congreso bíblico. Así es. Un culto más reducido, como dijo nuestro Pastor, pero sin lugar a dudas que será también de mucha bendición compartir con los locales de nuestra corporación. Recuerden, van a estar con nosotros Minas del Prado, Santa Raquel, San Nicolás, Quinquegua y el día domingo va a estar con nosotros Curan y Laue, pero los cinco locales más cercanos a Chillán estarán con nosotros el sábado. Así que esperamos tener una linda asistencia de hermanos y amigos que nos estarán visitando en esa jornada y que por supuesto estarán también recibiendo la palabra del Señor en forma especial con las diferentes temáticas, como lo habíamos anunciado anteriormente, que de nuestro pastor Francisco Monroy, él va a estar ministrando la iglesia y el hogar. Eh, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, eh, traspasando la visión. Y nuestro pastor Carlos Leyva va a estar entregando el tema, un legado para nuestra familia. Así es, hermana 13. Es importante eh, que cada uno de nuestros hermanos puedan retirar su entrada porque también participarán nuestros hermanos de los locales en este congreso bíblico. Entonces, eh, hay puestos designados, hay entradas para que usted pueda asistir y, y es gratuita. Solamente tiene que acercarse a Radio Emisora Semaús en Barroso Arana 436 y retirar su entrada. Claro que sí, así que con esa información nosotros por supuesto nos quedamos también para que usted pueda estar atento y pueda también participar con nosotros el próximo sábado 14 de abril, horario de inicio de nuestro congreso, 15 horas y posteriormente a las 19 horas vamos a estar realizando nuestro culto ministerial acá también en nuestra ciudad de Chillán. Ya la, en los próximos sábados estaremos en Talca, en Angol y en Padre Las Casas también, por supuesto, realizando nuestro congreso bíblico y esta transmisión que esperamos que también sea de mucha bendición. Así es, hermana Tracy. Pero también lo que nos acomete hoy día es eh, el mensaje, la palabra de hoy, en culto de celebración. Claro que sí. Y es importante que usted pueda permanecer muy atento para que pueda escuchar este mensaje, que es un, la continuación del mensaje del día domingo anterior. Usted tiene el nombre del, del culto que se vio anteriormente, pero este es, lleva por título El Camino de Caín y queda en el mismo versículo, en Judas 1.11. Así es, Judas 1.11 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, ese va a ser el versículo que nuestro pastor Hugo va a estar usando para poder ministrar este tema que va a llevar por nombre el camino de Caín, usted mencionaba algo la semana pasada estuvimos escuchando un tema que llevaba por nombre la rebelión de Coré va a seguir de alguna manera tocando este esta línea de, de de, de temas hablando acerca de, en esta ocasión, el camino de Caín. Así que muy atento a la palabra, la verdad es que eh, fue de bendición también a pesar de, de lo directo que puede ser este este tipo de mensajes, pero son de bendición porque hablan a nuestras vidas, porque nos hacen también analizarnos a nosotros mismos, hermana Damari, y ver realmente en qué condición estamos delante del Señor, qué es lo que hay en nuestro corazón, y que de alguna manera debemos nosotros estar atentos y, por supuesto, que Dios también pueda ir cambiando aquellas cosas y no dejarnos eh, influenciar eh, o, o dejarnos manipular también por el enemigo o por nuestro propio yo. Así que un interesante tema que esperamos de alguna manera pueda bendecir y pueda alertar la vida de muchos en esta mañana. Así es, es muy importante que usted pueda permanecer atento. Es un tema totalmente dirigido a la iglesia y en la cual ustedes pueden... Eh, a, todos aprendemos de esto, quizás un tema confront eh, confrontacional, como decía usted, hermana Tracy, pero que es necesario para cada uno de nosotros. ¿Les recordamos el tema? Lleva por título El Camino de Caín y queda en Judas 1, 11 Así es, de la serie Guerra Espiritual. Ya en pocos minutos más estaremos escuchando la palabra y en este minuto también la iglesia se prepara para seguir cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. Nosotros entonces pasamos a escuchar estas alabanzas. Venga, ah, ah, com las alas cubre la paz. Aviva me, aviva me. Con tu espíritu, aviva me, aviva me. Con tu poder, aviva me, aviva me. Con tu espíritu, aviva me, aviva me. Con tu poder A dir també, A dir tu Espíritu tu, A dir també, un momento hemos estado viviendo en este, en este tiempo de alabanzas eh, junto a cada uno de nuestros hermanos y esperamos que ustedes que están en su hogar y quizás a la distancia puedan estar siendo bendecidos con todo lo que se ha vivido hasta este momento. Así es, escuchábamos también esa linda alabanza donde decía también avívanos con tu espíritu en medio nuestro, en medio de esta congregación que también espera ver esa bendición de parte de nuestro Dios que el espíritu del Señor se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones y que también ministre a través de su palabra en esta mañana tan especial en donde podemos reunirnos en la presencia de nuestro Señor. Recordemos, hermana Damari, es el tema que nuestro pastor Hugo va a estar ministrando y que por supuesto estaremos escuchando. En esta mañana bajo el título El Camino de Caín Va a estar en el libro de Judas capítulo 1 versículo 11 de la serie Guerra Espiritual Un interesante tema que es la continuidad del día domingo anterior En el cual sabemos que seremos bendecidos a través de esta palabra Quizás eh, un poco dura, no lo sabemos todavía Pero es importante que cada uno de nosotros podamos estar muy atentos Claro que sí es importante estar atentos a la palabra del Señor. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Jesús. te adoramos Señor vamos al libro de Judas en el versículo 11 Judas versículo 11 seguiremos con este versículo que iniciamos el domingo pasado estuvimos hablando acerca de core hoy hablaremos acerca de Caín Judas, versículo 11, si quiere poder mencionarlo como capítulo 1, versículo 11, porque es el único capítulo Dice la escritura de esta manera, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero usar la primera parte de este versículo, está dividido en tres. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús... Vamos ante su presencia en esta mañana Señor esperando que su gracia y su misericordia pueda guiarnos, dirigirnos y enfocarnos Señor en una forma muy muy especial en esta palabra. Ayúdenos Señor y permítanos oh Dios amado poder entender y comprender el propósito esencial de esta palabra para nuestra vida. Abra nuestra mente y corazón, Señor, para recibir de ella, ser bendecidos y ministrados, Señor, como usted sabe hacerlo. En el nombre de Jesús, le pedimos en esta hora, Señor, que usted nos guíe y nos dirija y se glorifique en medio nuestro para gloria suya. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a usar como título entonces el camino de Caín, el camino de Caín. Escuché hace muchos años atrás a un predicador que decía que Caín de alguna manera tenía un juicio de maldición sobre su vida. porque Porque lamentablemente Caín trató de pervertir la adoración a Dios. Él decía que Caín tenía un corazón impío, malvado, falso. Y es ahí donde nosotros vamos a introducirnos un poco, a conocer esta realidad. Una de las cosas que más indigna hoy día y que más molesta para que no entendamos en nuestro lenguaje es cuando... Usted o yo podemos ver a alguien que se hunde más y más en una condición o en una situación, ya sea espiritual, física o también en el pecado. Cuando se van hundiendo poco a poco en su propia destrucción y aunque se le dan advertencias, aunque se le dan consejos de manera tozuda a la persona no sale de eso y continúa en su propósito de torcer de alguna manera la mano de Dios o el consejo que se le está dando hace daño a su propia vida es posible que la mayoría de nosotros conozcamos a jóvenes que empezaron eh, con los primeros pasos en el vicio sus primeros pasos pasos peligrosos y a pesar de las incesantes palabras de sus padres o madre o los ruegos de ellos mismos las advertencias de la sociedad, las advertencias de aquellos que le rodean increíblemente este joven decidió profundizar más y más en su vicio amistándose incluso con personas que lo único que hacían era llevarlo más allá de en ese vicio y no sacarlo de él. Nadie lo ayuda a salir del problema porque con la gente que se rodea ninguno de ellos quiere salir. Esto nos indigna, esto nos molesta, nos da rabia si lo podemos usar en nuestro lenguaje porque sabemos que el final de esta persona o de este joven no no será el mejor, destruirá su futuro, destruirá todo lo que pueda planear en su vida, porque su vida será destruida y causará dolor a su familia. Y esto es una tristeza tremenda. Cuando miro el libro de Judas, y veo, lo voy a mencionar así, y veo al pastor Judas escribiendo de esta forma, él siente la misma indignación, cuando ve algunos de los creyentes, algunos de los hijos de Dios, de la iglesia, esa iglesia receptora de esta carta, seguir e imitar el camino que de seguro va a destruir sus vidas porque no tiene otro fin. Estas personas no se han percatado del grave peligro que corren en sus vidas al seguir el camino de Caín increíblemente a pesar de que escuchan la exhortación de que oyen lo que se les ministra de que ellos escuchan la enseñanza ellos siguen a los falsos maestros que se han introducido de manera solapada en la iglesia estos maestros comienzan a enseñar cosas nuevas y distintas a la que los santos ya han recibido o conocen y ahí es donde comienza todo un una serie de hechos los cuales comienzan a cambiar la mentalidad y el corazón de los creyentes este, es por esta razón que el verso 11 Judas presenta tres clases de perversiones o pervertidos o falsos maestros esta perversión doctrinal y la consecuente maldición también que cae sobre aquellos que hacen este tipo de cosas porque sin duda los que enseñan de esa manera y siguen las falsas enseñanzas también aquellos que escuchan se introducen en la iglesia tratando de llevar a la gente a su modo de pensar o a su forma de ver las cosas la filosofía que se introduce allí Comienza poco a poco a interesarle a algunos porque tenemos que ser honestos. Todos queremos hacer ciertas cosas y a veces la palabra de Dios nos impide hacer ciertas cosas. Nos frena en muchos deseos y anhelos de nuestro corazón. Entonces aquí es donde vemos que la maldad de estos falsos maestros comienza a introducirse. Y estos personajes como el que estamos estudiando, Caín, Balán y Coré, increíblemente introdujeron cosas tremendamente destructivas al pueblo. Cada uno de ellos se caracterizó por una maldad sobresaliente. O sea, cada una de estas maldades puede ser encontrada hoy día en los falsos maestros. El autor de este libro de Judas no solo quiere que sus lectores conozcan las maldades que los caracterizó a estos personajes, que no eran ilustres, sino que conozcan también los juicios que vinieron sobre ellos. Por eso el versículo 11 es eh, introducido con una fuerte eh, imprecación en el sentido de que dice ay de ellos, hay de ellos, Judas habla como solían hacer los antiguos profetas en el antiguo testamento y es directo, es muy directo en su posición porque los antiguos profetas anunciaban terribles juicios sobre el pueblo desobediente y sobre las naciones impías y aquí Judas entonces dice ay de ellos, Jesús mismo también habló de esta manera cuando con gran dolor advierte la condenación que vendrá sobre los falsos religiosos de su tiempo o los judíos incrédulos que estaban dentro del pueblo de Israel que se resistían a creer a él mismo a pesar de que estaban viendo las señales, los milagros, los prodigios y las profecías cumplidas delante de sus ojos. Juan también habla acerca de esto que en el, en el Apocalipsis declara angustiosamente hayes sobre los impíos, los cuales recibirán retribución a su extravío, a su pecado, a su maldad porque sencillamente Dios castiga el pecado. El, el apóstol Pablo afirma que estos falsos maestros son hijos de maldición imagínense usted ellos están bajo maldición divina Pedro también lo dice por allí en primera de segunda de Pedro 214 también habla de eso que están bajo maldición divina la misma destrucción que vino sobre Caín, Balaam y Coré también vendrán sobre los falsos maestros y las personas que siguen sus enseñanzas falsas ¿por qué? en esencia ¿por Caín, Balaam y Coré tienen mucho en común con los falsos maestros de todos los tiempos porque es el mismo espíritu, es el mismo sentir, es la misma actitud del corazón. Estos malvados, falsos profetas o falsos maestros solo buscan cosas para satisfacer su amor propio, satisfacer su deseo material, y satisfacer sus deseos de poder por lo general buscan gloria dinero y poder ante esa realidad entonces es lo que estamos viendo hoy día vamos a analizar entonces lo que pasa con Caín el camino de Caín eso es lo que vamos a ver lo que hace Caín en realidad es pervertir o tratar de pervertir por su corazón impío, por su corazón malvado, el, la adoración a Dios. Pervertir la adoración a Dios. Esto lo vemos cuando Judas dice hay de aquellos que siguen o que han seguido el camino de Caín. Este, este primer personaje que aparece en este versículo usado como modelo para los falsos maestros, estos enseñan hoy día dentro de las iglesias lo mismo que enseñó Caín y esto también nos hace ver que desde el principio de la creación han habido falsos maestros gente que de alguna forma ha tratado de imponer su pensamiento su idea, su criterio o su filosofía Caín que vivió al comienzo de la historia humana Trató de hacer esto, de distorsionar la adoración a Dios, de cambiar la adoración a Dios Más aún, pervertir la adoración a Dios Entonces, si lo miramos aquí, nos deja ver que los falsos maestros han estado siempre con nosotros Desde el principio de la creación y estarán acompañándonos hasta el fin Esto no es un asunto que termine aquí Nos encantaría poder mirar hacia el futuro y mirar dos años, tres, cuatro, cinco, diez años más adelante Y pensar que nunca más aparecerán falsos maestros Y que nunca nadie en este lugar o en esta iglesia pensará diferente a lo que la palabra de Dios enseña Nos gustaría aferrarnos a esa realidad de que nunca aquí se levantaría un falso maestro Lo lamentable es que Satanás está luchando fuertemente y siempre va a tratar de incorporar el pensamiento que se oponga a la voluntad de Dios este tipo de maestros es como lo llamó un predicador una raza de perversos hombres que siempre están engendrando nuevos maestros que profundizan más en sus herejías cada vez son peores, cada vez como dice alguien son más malos todavía Aunque la fe cristiana irradia una luz verdadera, irradia un cambio, irradia una transformación, trae a las personas a una regeneración, a una nueva vida y que disipa lo falso automáticamente por ese poder maravilloso del evangelio y que aunque el evangelio enseñe una doctrina correcta y la palabra de Dios nos guía a través de esa palabra, no obstante dentro de la iglesia y aquí está el problema, dentro de la iglesia siempre tendremos a los falsos maestros, Jesús lo dijo, Mateo 7.15 Jesús habla y dice de esta manera, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Cuando miramos esta palabra nos damos cuenta Mateo 24 11 dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Miramos Marcos 13 22 acoplando a esto Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos O sea usted no se maraville en esto hermano Por eso es tan importante Jesús dijo una gran verdad ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis usted a veces queda impactado y queda maravillado de un predicador que tiene cierta capacidad cierta intelectualidad cierto cierto poder cierta unción que tiene ciertos milagros por allí y, y, y aparentemente todo eso pareciera de dios pero jesús dice que no los no nos conoceremos por los milagros que hacen ni por la forma de predicar o enseñar o ministrar sino por los frutos el fruto ahí es donde nosotros debemos marcar la diferencia Pedro también habla acerca de esto y le recuerda a los lectores de la segunda carta de Pedro que en el pasado hubo falsos profetas y también los habrá en el seno de la cristiandad o sea eso nos causa a nosotros complicación porque dice pero cómo es posible si la iglesia es del Señor como el Señor permite que se metan falsos maestros y falsos profetas es que no es que el Señor permita o no permita somos nosotros los que tenemos que tener el cuidado en ese sentido segunda de Pedro 2.1 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, es complicado esto hermano pero nos preguntamos ahora entonces cuál fue el camino de Caín ¿Cuál es el camino de Caín que siguen los falsos maestros y que los creyentes no deben andar? ¿Cuál? Aquí hay varios elementos cuando estudiamos la vida de Caín, entre comillas, lo que él vivió, experimentó o hizo, elementos importantes que tenemos que considerar, que tenemos que analizar, porque Caín se transformó en un falso maestro del principio de la creación, los cuales lamentablemente o los principios que aparecen aquí o... Estos puntos importantes o elementos importantes los cuales se dejan ver en estos pocos pasajes bíblicos que nos hablan de Caín No se sabe tanto de Caín pero lo poco que se sabe uno puede analizarlo y notar quién era Caín Vamos al libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 al 7 para que entendamos un poco quién era Caín Leeremos desde el versículo 1 al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 no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Cuando miramos aquí estos versículos y quiero tratar de enfocarme en esto hermano. Porque la verdad es que Caín... Recibió instrucción de Dios o sea Dios le habló antes de que él matara a su hermano Dios ministró su corazón y su vida para que él no cayera en este pecado Entonces nos damos cuenta aquí que lamentablemente Caín no comprendió ni entendió Lo que Dios estaba tratando de hacer Dios ya conocía el corazón de Caín pero tra trató de guiarlo. Un primer aspecto entonces que nos muestra aquí, este aspecto pecaminoso como encontramos en Caín, como modelo de falso maestro, es la perversión de la adoración. Lo primero que vamos a marcar. De seguro Adán y Eva, sus padres, habían enseñado a los hijos la forma, la manera en cómo debía adorarse a Dios más aún voy más allá la actitud y la calidad de adoración que ellos debían entregar a Dios los sacrificios que debían presentar ante el santo y el soberano Dios pero Caín y Abel que habían aprendido lo que luego Dios enseñó también a Moisés a través de su palabra ellos sabían, sabían perfectamente que Dios no acepta sacrificios imperfectos sino que Él quiere lo mejor, usted y yo también lo sabemos en el antiguo pacto Dios ordenó que los animales escogidos para los sacrificios deberían ser los mejores sin defecto alguno, sin ninguna mancha lo mismo cuando se presentaban ofrendas vegetales, todo debía ser lo mejor Pero por encima de todo esto, la actitud del corazón era más importante que el sacrificio mismo. O sea, Dios demandaba sacrificio, pero la actitud del corazón del oferante o del que iba a llevar el sacrificio tenía que ser correcta. Leamos por favor Salmo 51, versículo 16 y 17 para que entendamos un poco esto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 Caín aunque conocía la lección tenía un corazón malo e incrédulo ahí estaba el problema él no se conformó a las sanas palabras de Dios en cuanto a los sacrificios sino que quiso modificar, modificar a su antojo el culto verdadero y ahí estaba el problema él no ofreció de lo mejor sino de lo que él quiso Yo sé que para algunos esto es extraño, dicen, "No, lo que pasa es que Abel ofreció un cabrío, un cabrito y Caín ofreció verduras y eso no lo que no era lo que Dios quería. No, lo que pasa es que Caín ofreció lo que él quiso." Y aquí es donde tenemos que entender que esto va más allá de lo que podamos visualizar humanamente. Entonces, él ofreció lo que consideró apropiado según su necio razonamiento él sencillamente ofreció lo que él quiso ofrecer y no solo esto sino que trató de agradar a Dios teniendo un corazón rebelde falto de amor y de misericordia para con su prójimo miremos esto se requiere un corazón humillado para ofrecer una ofrenda agradable al Señor se requiere que usted y yo cuando venimos a la presencia de Dios vengamos con un corazón contrito y humillado pero Caín se presentó con un corazón orgulloso con un corazón orgulloso confiado en sí mismo prepotente y en vez de doblegarse ante la gracia divina en vez de doblegarse ante la misericordia de Dios se mantuvo altivo en su necedad espiritual increíblemente pensando que Dios se agradaría en su nueva forma de adoración pero el resultado fue terrible Dios rechazó su ofrenda y también lo rechazó a Él Dios rechazó la ofrenda de Caín y también lo rechazó a él Caín no era de los que temblaba ante la palabra del Señor y por lo tanto Dios no hizo morada en él Caín no era de aquellos en los cuales Dios se complace en los cuales Dios se regocija como dice la palabra de Dios en Isaías 66.2 cuando miramos lo que dice el profeta pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra los falsos maestros pervienten la adoración y pueden ser encontrados hoy día hermano querido en todas las corrientes teológicas que inundan el programa evangélico por todas partes los orgullosos prepotentes de la teología de la fe y de la prosperidad que hay muchísimos que se presentan con arrogancia ante Dios dándole órdenes para que los bendiga a cambio de las ofrendas presentadas. No con un corazón humilde, no con un corazón agradecido sino con un corazón avaro y materialista. Esperando recibir bendiciones de Dios que satisfagan sus corazones hambrientos de placer terrenal. Hoy estamos viendo eso por todas partes. Estamos encontrando esa esa situación que vemos que es lastimosa y que es complicada al mismo tiempo. Entonces, cuando miramos esa esa realidad, vemos que los falsos maestros, hermano querido, que siguen el camino de Caín están en las iglesias que son conservadoras, que son reformadas, Y cuando se presentan ante Dios a través de un culto muy solemne, muy bíblico Pero con un corazón orgulloso, engreídos por su supuesto apego a la doctrina bíblica Esa gente increíblemente puede hablar muchísimo acerca de la sana doctrina Acerca de lo que es la voluntad perfecta de Dios Más son faltos de amor y misericordia para con los demás Por favor no vayas a cometer una falta delante de ellos. Porque ellos no tendrán misericordia contigo. Te destruirán. Estos maestros de la ortodoxia son fríos ante las necesidades humanas. Y ponen por encima del amor todo. Y la misericordia su doctrina histórica esos también actúan en perversión constante de la adoración Pues escuche bien Dios quiere un corazón que además de creer Lo correcto de él viva el amor puro que es el cumplimiento por supuesto de la ley Miremos por favor allí Mateo 9.13 Dice y pues Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Jesús hablándole allí a la gente En Marcos capítulo 12 versículo 32 y 33 dice uno es Dios y no hay otro fuera de él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 y que no tratemos de hacer tanto sacrificio supuestamente que eso es lo que pareciera que marca toda nuestra vida cristiana. En Hebreos 11:4 nos deja ver otra marca pecaminosa de Caín, que era su falta de fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo donde Dios, donde Dios o donde Dios dice dando Dios, perdón, testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea qué es lo que no tenía Caín aquí, fe, no tenía fe en la obra del Salvador prometido, no tenía fe en lo que Jesús vendría a hacer. Confiaba en sí mismo, confiaba en su capacidad de ser aceptado por Dios Cuando tú vienes al Señor tú no puedes venir a mostrarle a Dios tu currículum Ni tampoco tus capacidades porque tienes que entender que debes venir con un corazón contrito Y humillado ante el Señor para que Él te acepte Pero Caín confiaba en sí mismo Se puede decir que Caín ayer hablábamos de eso era un humanista Interesado en el yo para el humanismo el hombre es lo principal Nada más que el hombre Entonces cuando vemos aquí que la ofrenda de Abel es aceptada porque se hizo en fe Confiando en el Salvador prometido en el que vendría para rescatarnos del pecado, de la maldad y la condenación eterna Cuando miramos entonces que la fe que los antiguos depositaron en el Mesías prometido Ellos cumplían con todo lo que Dios quería que hicieran Por lo tanto Caín ofreció la ofrenda del incrédulo del que no es creyente ¿Cuántos falsos maestros, cuántos falsos pastores, cuántos falsos profetas están hoy ocupando los púlpitos de las iglesias, las catedrales, los seminarios teológicos y los canales de televisión y de radio enseñando una fe en la cual ni siquiera creen? Hablan de un Cristo en el cual ni siquiera creen. Ni siquiera lo han aceptado como su Salvador o como su Señor. Enseñando una Biblia que para ellos ni siquiera es palabra de Dios infalible, inspirada por Dios. Hoy día tenemos a un montón de gente que... Estudiando teología y tomando versículos para decir que no están en el original Que ya no son parte del canon, que ya no tienen validez Que no pueden ser interpretados espiritualmente ni tampoco pueden ser utilizados para nosotros Que eso era para Israel no es para nosotros al final para que lee la Biblia Si Pablo dijo inspirado por el Espíritu de Dios a Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para Saben no hay nada peor que un predicador no regenerado Que no haya nacido de nuevo No hay nada peor que tener un pastor incrédulo escúchame bien que tiene un potencial muy grande de hacer daño a la comunidad cristiana en vez de bendecirla un pastor incrédulo no está interesado en las almas Solo quiere enseñar aquello que está en armonía Con su corazón malvado y falto del verdadero amor Quiere enseñar solo eso Ese pastor inconverso puede hablar de Cristo Puede hablar del amor, puede enseñar de la Biblia Puede hablar de Dios Pero su fin siempre será satisfacer su perverso corazón Y por lo tanto Para este falso pastor no habrá dificultad de cambiar aquellas doctrinas o elementos de la adoración bíblica Que no son agradables a su humanismo consumado ni al humanismo de sus oyentes Hoy día todo el mundo busca arreglar las cosas, cambiar las cosas, lo decía ayer también Hay que cambiar el lenguaje, no hablo de cambiar palabras las cuales deben estar basadas en la palabra de Dios Hablo de quitarlas Ya no no puedes hablar del pecado, ya no puedes hablar de la corrupción, ya no puedes hablar del juicio Ya no puedes hablar del infierno porque eso altera a la gente, asusta a la gente Pero la verdad es que la única manera es que la gente se arrepienta de su pecado Y entienda que hay un juicio para aquel que no viene a Cristo y viene humillado reconociendo su maldad Oh Señor Jesús Aleluya Es complejo esto hermano querido Caín pretendió presentar una ofrenda Que fuera agradable a Dios No hay duda de eso Pero evitaba el derramamiento de la sangre de un animal entonces él decide hacerlo diferente él confiaba en su capacidad para ofrecer a Dios algo que fuera agradable pero basado no en la fe puesta en la sangre del Mesías puesta en el Salvador que vendría sino en su propia capacidad Intentó entonces aplacar a Dios mediante esfuerzos humanos Yo te pregunto hermano querido cuando podremos aplacar a Dios Con nuestros esfuerzos humanos es imposible Por más que tú o yo nos esforcemos nunca será posible Entonces cuando vio que la ira de Dios se mantenía contra su corazón pecaminoso Entonces se ensañó contra su hermano Se enojó contra su hermano Dime hoy por qué la gente se enoja en la iglesia Porque a Dios le agrada a ese hermano Y no se agrada contigo Porque Dios bendice a ese hermano Y no te bendice a ti Por eso están las disputas y las discusiones Y los pleitos y los celos Y las contiendas Los falsos maestros por lo general No tienen en gran estima La santidad de Dios Su medio que han establecido de alguna manera Del derramamiento de la sangre Para el perdón de los pecados La han cambiado totalmente Para ellos hablar de la necesidad de un sacrificio cruento en la cruz y, y para santificar la ira de Dios suena como algo muy cruel Burdo y bárbaro por lo tanto ellos tienen que cambiar el sistema Pero la verdad es que la única manera de ser salvo es Reconociendo que Jesús murió por nosotros Entonces hoy día ellos tratan de presentar al Dios cristiano como un dios civilizado y posmoderno. Hablan de esa manera y hablan lo menos posible del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú tienes la oportunidad de ver una de las tantas películas que han hecho acerca de la crucifixión de Cristo, Hermano cada, cada vez que veo esa película La Pasión Sabes lloro desde el principio a fin El sufrimiento mostrado allí es increíble Y aún puedo ser más claro creo que lo que allí está presentado ni siquiera se asemeja a la realidad En primera de Juan capítulo 3 versículo 11 al 14 encontramos que estos falsos maestros tienen muchas características Y características pecaminosas de Caín eran su, su falta de amor, sus malas obras Allí habla acerca de que este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano y la pregunta es ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Los falsos maestros que estaban dañando a la iglesia en el siglo primero, escuche bien Y que todavía hoy siguen actuando y dañando a la iglesia Se caracterizaban por su falta de amor y sus malas obras Aunque ellos pueden hablar del amor, no sé, romántico Y del amor que es pluralista no obstante sabe ellos son incapaces de ofrecer amor bíblico Ese amor que se entrega por completo a los demás Ese amor que está dispuesto a sacrificarse por aquellos que sufren Ese amor que es capaz de denunciar el pecado Ese tipo de amor ellos no lo tienen Los falsos maestros no pueden dar ese amor Porque este solo procede de corazones donde el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo Los falsos maestros al igual que Caín no tienen compasión de las almas Esas almas que sinceramente buscan a Dios no tienen compasión Ellos se aprovechan de la simplicidad de algunas personas y las conducen al degolladero no les interesa lo que ellos vivan les prometen compañerismo pero solo con el fin de aprovecharse de ellas para explotarlas y luego de haber conseguido el fin perseguido entonces las matan espiritualmente estos falsos maestros se muestran amistosos y tratan a todo el mundo de hermanos así como Caín lo hizo con Abel Y los invitan a caminar hacia un mundo feliz, vamos al campo a dar una vuelta Lo único que pueden ofrecer es la muerte Porque ellos mismos están muertos Quiero que trates por favor de meditar en lo que estoy diciendo Los falsos maestros son como los fariseos Lo dice el libro de Mateo 23.15 Recorréis mar Y tierra para ser un prosélito Y una vez hecho Le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros es tremenda palabra de Dios allí ¿Qué quiere decir esto? En la tradición judía hermano querido Caín llegó a ser el prototipo del egoísmo y del crimen Para los pensadores hebreos Caín era el incrédulo, el cínico, materialista Que no creía ni en Dios ni en el orden moral del mundo Y que por lo tanto hacía exclusivamente lo que él quería Caín aunque pretendía llevar una vida religiosa Aparentemente mostraba que era una vida religiosa en externo no obstante increíblemente sus obras eran malas tú y yo podemos mostrar una vida religiosa pero nuestras obras y como dije el fruto nos va a mostrar quiénes somos realmente él podía engañar a Abel su hermano él podía engañar a sus padres a Dan y Eva pero no podía engañar a Dios Caín se vendió al demonio Rechazó la misericordia de Dios Ante el consejo que Dios le dio Y, y se alejó de él Un antiguo comentario acerca de, del Génesis Sobre todo en el capítulo 4 versículo 8 pone, pone las siguientes palabras en labios de Caín Eso lo dice No hay juicio ni juez, ni mundo por venir. No habrá recompensa para los justos, ni destrucción para los malvados. Eso es lo que Caín pensaba. Eso es lo que Caín creía. Así de simple. Tenemos que tener un cuidado tremendo, hermano. Tenemos que tener un cuidado tremendo, ten, tener un cuidado con los falsos maestros. Ellos abundan por todas partes, ofrecen su amistad y hablan palabras halagueñas, uh, lisonjeras. Pero al final dejan ver lo que realmente son y eso es tarde cuando te das cuenta. Romanos capítulo 1 versículo 29 al 31 dice de la siguiente manera Pablo. Estando atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños Y malignidades, murmuradores, detractores Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacable, implacable, implacables, sin misericordia que está enfocando Pablo aquí tengan cuidado ellos hablan muy bonito y parecen ser creyentes muy, muy espirituales pero solo buscan la muerte de sus amigos y al menor descuido hermano querido sacan sus malvadas garras para obtener lo que ellos quieren y desean de los demás esto es son una plaga mortal hoy y es complejo que yo esté hablándote de esta manera hoy día pero tú tienes que tener cuidado desde los tiempos de Caín han estado presente dentro de la iglesia en medio del pueblo los perversos hombres, los hombres impíos que habían entrado de manera sigilosa en la iglesia del primer siglo tenían su propia fe, tenían su forma de creer pero no del Dios bíblico sino el Dios al cual ellos querían servir o sea ellos se hicieron su propio Dios o su propia religión y vivían de acuerdo a ello pero esto no es exclusivo de esta época estos falsos maestros impíos de corazón y que no tienen una fe práctica han estado siempre dentro de las iglesias cristianas y es un problema serio hermano querido en la época medieval los vemos persiguiendo los más altos y rentables cargos dentro de la estructura jerárquica de la iglesia ellos no eran salvos ni amaban al Salvador Ni estaban interesados en la salvación de las almas Pero querían estar dentro del liderazgo de la iglesia Solo con el fin de satisfacer Sus deseos y sus corazones humanistas Ellos eran mutiladores del cuerpo Como dice también una frase bíblica Mutiladores del cuerpo Eran como pacientes Perros hambrientos entregados a las vanidades de su corazón Un corazón engañoso, un corazón entregado a los placeres sensuales Su interés era sólo lo terreno Ellos se marcaban de alguna manera perfectamente La descripción que hace Isaías de los guías espirituales del pueblo de su época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 a ellos no les importa ser contratados como atalayas o vigilantes porque a ellos les interesaba solo dormir, entregarse al placer y luego cuando no podían detectar el peligro que se acechaba o acechaba al pueblo los abandonaban a la muerte y como Caín participaban del asesinato de los suyos el camino de Caín hermano querido es el camino del odio, de la envidia, del asesinato de las almas, de la perversión del culto de Dios, el camino del humanismo, el de las obras humanas, el de la autoconfianza, el de la adoración sin Cristo, el de la religión sin realidad, sin derramamiento de sangre para expiar el pecado, entonces mirando aquí, lo que Caín hizo, oh Dios mío, nos damos cuenta de que la iglesia está atestada de este tipo de personas Y nos preguntamos cuál fue la maldición que reposó sobre Caín Dice que fue un hombre maldito por el resto de toda su existencia Génesis 4.11 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Una señal en su frente fue la evidencia, su condición miserable, su condición errante, la cual nunca podría borrarse de su frente. Era portador de la maldición que lo llevaría de manera indefectible a los tormentos del infierno. A veces nos ponemos a pensar qué pasó con Caín, estaba literalmente condenado. Caín quedó registrado en la historia como el envidioso, eh, el perverso, el orgulloso, el asesino, el malvado, como un prototipo de iniquidad, así quedó marcado. La señal de su frente no podía ser borrada, como tampoco se puede quitar la señal de todos los falsos maestros que enseñan en la iglesia no están enseñando la doctrina de Cristo y su cruz, sino la doctrina de demonios que se centra en los placeres terrenales, en el egoísmo, en los goces de las riquezas y vanidades, tal como Babilonia la Grande pensando de que ellos han logrado todo, tal como lo hizo también la iglesia de la Odisea diciendo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, Hoy día muchos enseñan a las almas inconstantes a amar al mundo y todo lo que el mundo entrega. Los que enseñan esto y los que siguen estos falsos maestros están cayendo cada vez más en una perdición. Y si no se arrepienten de haber pervertido primero ellos como maestros el evangelio de Cristo les espera una gran condenación. Es terrible lo que viene. Esta es la condenación. Esta que les espera según Apocalipsis 14, 11 dice y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y dice ni nadie que reciba la marca de su nombre es una condenación terrible pero quién entiende eso, quién comprende eso, quién vive cada día para poder buscar de Dios, para escapar de esta ira venidera, para escapar de la condenación, para escapar de el juicio eterno, quien vive hoy así, muchos cristianos vienen a la iglesia y simplemente vienen por una costumbre, por una tradición, por un formalismo, porque hay que estar Hay cosas las cuales debemos cambiar en nuestra vida y debemos comenzar a servir a Dios realmente con honestidad, con sinceridad y buscarle porque realmente lo necesitamos. Él nos puede salvar, tú no te puedes salvar a ti mismo, yo tampoco, nada de lo que yo haga me salvará. Él me salva a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. por eso cuando leemos el libro de de Mateo 16, 24 y encontramos las palabras del Señor Jesús allí diciéndolas tan fuertemente a esa multitud entonces dice Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame piensa por un momento qué quieres hacer Niéguese a sí mismo, eso es inhibir totalmente tus sentimientos, emociones, tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus sueños, todo Cuando tú te decides servir al Señor ya no eres tú, Pablo lo dijo claramente ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Primera de Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Mateo 16.25 dice porque todo lo que o todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará Haz una revisión en tu vida y dime por favor qué estás haciendo por la causa de Cristo ¿Qué haces por la causa de Cristo? Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu esfuerzo por la causa de Cristo? ¿Cuál es tu sacrificio por la causa de Cristo? ¿Cuál es tu preocupación por la causa de Cristo? Vivimos cada día planificando nuestra propia vida, lo que haremos mañana, lo que compraremos, lo que adquiriremos, donde iremos, que haremos, lo que comeremos, lo que vestiremos. Vivimos una vida así, planificando nuestra vida aquí en la tierra, pero no planificamos vivir por la causa de Cristo o hacer su voluntad. Hace algunas semanas atrás enseñábamos algo en la escuela bíblica y les decía a los hermanos haga un listado por favor de cuántos sufrimientos usted tiene por la causa de Cristo Haga un listado, haga un listado de todos sus sufrimientos, de todos sus sufrimientos y por favor saque de allí extraiga los que son por la causa de Cristo Ah oh, Dios mío algunos no tendrán ni uno solo posiblemente pondrás este de hoy en la mañana te levantaste con mucho sueño cansado agotado y viniste a la iglesia fue extraordinario que sacrificio qué sacrificio acaso no te levantas todos los días para ir al trabajo acaso no te levantas mucho más temprano para ir al colegio acaso acaso el día no comienza cuando el sol sale ¿Qué novedad es que nos levantemos temprano? ¿Qué novedad es que desafiemos un poco el frío, la helada? No sé lo que pudo haber en la mañana tan temprano que te levantaste. Entonces al final no es nada extraordinario. Cuando miramos lo que los hombres de Dios vivieron y experimentaron. No somos nada. Esta palabra que he tratado de enseñarte hoy día. Que nos muestra el estado humanista. De Caín el camino de Caín hay mucho más que Hablar aquí mucho más que profundizar Pero he tratado de resumirlo lo que más He podido Mucha gente dentro de la iglesia piensa Que puede adorar a Dios de la manera Como quiere en la forma en que quiere en La forma que, hace, que desea o anhela hacerlo no No es así tú no puedes venir a adorar a Dios a la pinta tuya o la manera tuya Tú tienes que venir a adorar a Dios Como él quiere que tú le adores ¿Por qué? Porque ese fue el error de Caín Caín pensó que podía ganar el corazón de Dios A la manera de él Doblar el brazo de Dios como dicen algunos no, Yo voy a doblar el brazo de Dios Porque yo voy a llevar lo que yo quiero no, que él, no, lo, no lo que él pide Yo voy a hacerle ver a Dios Que lo que yo voy a hacer es mejor Que lo que él pide Tú no puedes cambiar eso Tú no puedes tratar de usar tus propios medios porque ese fue el error de Caín, terrible error y el resultado fue desagrado de Dios la molestia de Dios piensa por un momento ¿cuánto tiempo llevará el Señor desagradado contigo? ¿cuánto tiempo llevará el Señor molesto contigo? Porque vienes a la iglesia y, y tratas de adorar a Dios a tu manera A tu manera He aprendido algo en estos largos años de cristiano Que cuando yo adoro a Dios en la manera que Él quiere Él fluye fácilmente Pero cuando yo adoro a la manera que yo quiero su presencia no llega, su presencia no fluye, su presencia no me toca y eso implica que no recibo nuevas fuerzas, que no tengo ánimo, que no tengo energía y que no tengo ganas y tu estado se va poniendo cada vez peor, por eso tú y yo tenemos que entender esto hermano querido debemos adorar a Dios como Él quiere que le adoremos, cuántos dicen amén a eso Ya estoy terminando. Déjame enfocarte esto. Quizás el Señor ha estado molesto contigo y voy a desagradar contigo porque tú has tratado de adorarle confiando en tu propia y mundana sabiduría. Porque tú piensas que a Dios le podemos dar cualquier cosa. Al mundo... A las cosas de afuera, a tu familia, lo que sea, le das el mejor tiempo El mejor tiempo, disculpa lo que voy a decir Pero a veces eh, con tu familia ríes Lo más que haces es reír, disfrutar, todo es agradable Pero vienes aquí a la iglesia y tu cara Es una cara agria como que fuera lo peor que estás viviendo Parece que estás a punto de entrar a una operación Y pretendes que Dios pueda bendecir tu vida en ese estado O sea si lo exterior demuestra algo que no es lo que Dios quiere Imagínate el interior Y no es que yo te vea Y no es que yo pueda sentirme bien con tu rostro O tu alegría o no alegría Pero Dios te conoce y Dios sabe lo que está pasando en ti Tú no puedes darle la espalda al Señor A lo que tienes que darle la espalda es a esa forma de pensar Arrepentirte de tu condición y decirle Señor he pecado, he fallado Yo no estoy haciendo las cosas bien Señor Lo que estoy viviendo ahora me lo merezco porque en realidad no he hecho bien las cosas No he confiado en ti Señor No lo he hecho como lo hizo Abel Obedeciendo tu palabra y haciendo el sacrificio como tú quieres que se haga tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo nos salvó, nos redimió, nos perdonó pero eso tiene que ser renovado constantemente nuestra vida en el sentido de creer en ese sacrificio hermano querido, tú y yo necesitamos eso tú y yo sabemos que sólo por derramamiento de sangre de un justo y santo hombre y que a la misma vez es Dios se puede obtener el perdón de los pecados y podemos adorar a Dios de corazón encontrando en Él la reconciliación y la aceptación tu alma y mi alma hasta el día de hoy ha estado atribulada y puedo decirlo andas vagando errante por el mundo como no sé cómo llamarle Es como si la maldición estuviera sobre nosotros Como si fuéramos enemigos de Dios Usted dice pastor no soy un hijo de Dios Sí pero en el hecho no lo es Podemos decir lo que somos con nuestra boca Pero nuestros hechos marcan algo diferente no puedes continuar en esa senda No puedes hacerlo Es una senda de destrucción Vas a morirte espiritualmente Tú puedes asistir todo un año a la iglesia Y de pronto desapareces ¿Qué pasó? ¿Acaso has tenido problemas diferentes A los que todos tenemos? No Son las mismas luchas Las mismas presiones Los mismos conflictos el problema es que nos alejamos de Dios y de su adoración Hemos dejado de confiar en Él Y al dejar de confiar en Él comenzamos a ver la desdicha Y esa desdicha inunda nuestro corazón Y comienza a llevarnos en una dirección opuesta Y ya venimos a la iglesia incluso molestos, enojados Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar Y, y ahí dice otra vez a cantar ¿Qué? Y sentémonos y parémonos y ya, ya dice Y a qué hora termina esto Y después llegas a la casa feliz y contento ¿Por qué? Porque terminó el culto Qué bueno que terminó, ahora sí podemos hacer Lo que teníamos que hacer, yo estaba desesperado Por venirme, quería estar aquí en la casa Porque quería ver televisión, quería hacer eso Quería hacer esto otro y ahora sí soy feliz Pero en el culto no puedo ser feliz Y comienzas a culpar al pastor, al líder, a los diáconos, al coordinador, al coro Comienzas a culpar a la iglesia, al pasillero, al portero hasta el que se sentó al lado tuyo Culpas al medio mundo de que tú no sientes nada porque porque hay un problema en la iglesia En realidad el problema está en ti Porque vienes a adorar a algo que no entiendes, vienes a adorar a algo que no conoces Vienes a adorar a algo que nunca has obedecido el día que lo hagas hermano tu vida va a cambiar El gozo y la dicha va a volver a tu corazón Recuerda lo que el salmista decía Señor devuélveme El gozo de mi salvación Hay gozo cuando uno es salvo Hay gozo cuando uno es salvo Hay gozo cuando uno es perdonado Hay gozo cuando la sangre de Jesús limpia nuestro corazón de todo pecado Tengamos cuidado con nuestras palabras Y con lo que sentimos en nuestro corazón Hacia los demás Pues si lo que sentimos o expresamos es odio Entonces Seremos hallados culpables Del mismo pecado que cometió Caín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 Seamos cuidadosos con las doctrinas que más nos agrada escuchar. Seamos cuidadosos con los maestros que escuchamos. Ya sea en los púlpitos, en la televisión, en la radio o en la internet o en los libros. Hay muchas cosas que nos agradan. Y parecen ser bíblicas Realmente a veces no lo son Pues solo tienen como fin Lo material, lo terrenal La santificación De nuestros Placeres caídos O la satisfacción misma de ellos ¿Sabes? ¿Sabes? Muy pocas cosas tienen que ver con la mortificación o la muerte del pecado en nosotros Muy pocas cosas de las que estudiamos de la palabra de Dios Tienen que ver con la negación de nosotros mismos Muy pocas cosas de las que estudiamos en la Biblia Tienen que ver con el amor sacrificial a los demás El estar dispuestos a dar vida a Nuestra vida por causa del evangelio y lo digo en el buen sentido Porque cuando tú estudias la palabra no la estudias para que Dios te hable a ti Tú la estudias para que Dios le hable a los demás Y buscas lo que a ti te gusta Por eso hace bien tomar la biblia y leerla de nuevo Desde el Génesis al Apocalipsis Por eso hace bien tomar Y leerla una vez más Aunque hayan sido 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces Vuelve a leerla Para que Dios te hable Para que Dios te ministre Y muestre quién eres tú realmente Hoy se predican muchas doctrinas falsas Dentro de las iglesias evangélicas Doctrinas las cuales se presentan como revelación fresca, revelación nueva Pero son mentiras Estas son enseñanzas muy antiguas hermano, vienen desde el principio Este espíritu de Caín y este espíritu de Bolaán, de Coré están del principio ¿Por todas estas doctrinas que muchas veces traen como nuevas sencillamente están de, de, desde muy antiguamente son creídas, son enseñadas y han causado estragos en la vida de hombres y mujeres evitemos escuchar a los maestros que enseñan otras formas de adoración recuerda lo que dijo Pablo a los gálatas Si nosotros o un ángel del cielo os enseñare otro evangelio del que ya habéis recibido sea anatema, sea un maldito. Tengamos cuidado, evitemos de escuchar a los maestros que enseñan otras formas de adoración distintas a las que Dios ha establecido en su palabra. Porque allí hermano querido se puede iniciar el camino que conduce a la maldición en esta tierra Y la maldición eterna en el infierno Una cosa aprendí siendo miembro de una iglesia y siento parte de ella No me lo enseñaron, lo aprendí a través de la misma presión bíblica Entendí y comprendí a través de los evangelios Lo que Juan dijo a sus discípulos Los seguidores de Juan Porque recuerda que Juan tenía seguidores Y cuando Jesús apareció Juan entendió Que ahora los discípulos de él Tenían que seguir al maestro Llega el momento de hacerlo Yo entendí a través de eso que tú no puedes transformarte en un hombre Una mujer que escucha muchas voces Que escucha muchos predicadores, que Escucha mucha gente hablar del evangelio Porque lo único que provocará eso será Una confusión e incluso contradicción Sabes cuánta gente hoy pasa horas Escuchando en internet a predicadores Sabes cuánta gente hoy día estudia a través de predicadores y los cuales ni siquiera saben si son realmente creyentes o no Porque mientras tú no veas el fruto de ese predicador No sabrás si es de Dios o no es de Dios Una palabra linda hermano, un, un, una palabra elocuente Palabras que parece que hacen que la gente se impresione Es fácil hoy pero el testimonio no lo tiene cualquiera El fruto no lo da cualquiera Y cuando tú vives cerca de un hombre de Dios, una mujer de Dios te das cuenta no por lo que predica, no por lo que habla sino por lo que vive si eso no es un hombre de Dios. Hoy día mucha gente ha distorsionado su vida, gente comienza a creer en solo gracia, gente que comienza a creer cosas estúpidas como las que te digan que la oración del pecador no existe porque un predicador lo dice. Cuando el libro de Romanos dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Tienes que tener cuidado Ayer viajábamos en dirección A Talcahuano Y uno de los hermanos Dijo pastor estoy escuchando Un predicador tal Y trató de ponerlo y no le conectaba a internet Y yo le dije hermano a quien escuchas Y él me nombró a varios Pero entre ellos no aparecí yo Yo le dije sabes que hermano Me doy cuenta que no me escuchas no, no, si también lo escucho No, ese también no sirve O me escuchas a mí O mejor no escuches a nadie Porque si vas a estar en mi iglesia Tú tienes que saber Qué cree tu pastor primero Porque si vas a oír a cualquiera Al primer momento En que tú choques conmigo Te vas a querer ir Porque vas a pensar que no soy de Dios Porque el otro dijo tal cosa Pero al otro ni lo conoces No sabes quién es no sabes qué familia tiene, no sabes dónde vive, no sabes cómo vive y le crees a alguien que desconoces, hermano querido, tienes que entender, Jesús dijo y lo vuelvo a repetir, el árbol se conoce por su fruto. No hay otra manera. Si tú estás aquí, discúlpame poner eso aquí. Y lo pongo en la mesa y termino y cierro. Si tú estás aquí y perteneces a esta Iglesia al predicador que tienes que Escuchar es a este que está aquí Y cuando tú aprendas de él podrás Enseñarle a otros lo que aprendiste que Dijo Pablo, que dijo Pablo imitarme a mí Porque yo imito a Cristo que dice la Escritura aprender de mí dijo Jesús que Soy manso y humilde de corazón y ¿Por qué crees tú que los discípulos nunca Oyeron a los fariseos? ¿Por qué crees tú Que los discípulos nunca creyeron En lo que ellos decían? Porque conocían La verdad, Jesús era la verdad Su testimonio era suficiente La gente decía, Él enseña Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Fariseos y escribas vas a encontrar por todas Partes, hombres de Dios Hay pocos contados con los dedos de una Mano, pero escúchame bien Si estás en un lugar donde hay un hombre de Dios Obedécele, somete escúchalo aprende de él para que Dios bendiga tu vida ponte de pie mi hermano por favor ponte de pie padre oramos en el nombre de Jesús Al estudiar Señor a través de esta palabra Y al ver la historia de Caín Nos damos cuenta Señor que muchas veces actuamos como Él Que nuestra condición pecaminosa Que siempre nos está jalando y nos está arrastrando Hacia el pecado y la maldad Aflora constantemente Nuestro orgullo Nuestra confianza en sí mismo aparece Señor y destruye todo lo que tú quieres hacer Padre perdónanos Perdónanos Señor porque fallamos día tras día Y soy consciente que venimos a este lugar Señor A que tú repares lo que está mal Haznos sensibles a tu palabra Haznos sensibles a tu voz Haznos sensibles a tu espíritu Cambia nuestra mentalidad Señor Y lleva la sujeta a tu palabra Señor gracias por Por lo que nos has hablado en esta mañana Sé que cada uno de tus hijos y de tus hijas De acuerdo a su crecimiento, madurez y también entendimiento Ha percibido y recibido lo que tú les has hablado Hay diferentes ideologías y pensamientos en este lugar en esta mañana Pero ruego a tu espíritu Que puede traer la unidad del sentir que puede traer la unidad del hablar Que puede traer la unidad Señor en el actuar Pueda unir a tu pueblo Señor en un solo sentir Para que podamos hablar una misma cosa Y sentir una misma cosa, pensar una misma cosa Señor llévanos sujetos a tu palabra digo la vida de tu pueblo, de tu iglesia en esta mañana Señor Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos En donde muchos Señor sucumbirán ante la tentación de tanta palabra desviada Muchos dejarán la santidad y la comunión contigo Muchos abandonarán la genuina y verdadera adoración Muchos abandonarán, Señor, el corazón contrito y humillado Y comenzarán, Señor, a dar paso al orgullo y la vanagloria Señor, líbranos Guárdanos, Señor Protégenos, Señor No permita, Señor, que nos desviemos Y no permítenos, oh Dios, mantenernos en tu palabra Vivir por ella, actuar por ella Señor y dar fruto de ella Señor bendecimos a tu iglesia y te pedimos Señor Que puedas traer tu presencia y tu Espíritu Santo sobre ella para guiarnos y dirigirnos En el nombre de Jesús Señor creemos en esa bendición tuya Creemos en tu presencia gloriosa Señor maravillosa para nuestra vida Gracias Señor Por tu bendición y gracias por esta palabra Por esta instrucción que nos has dado En el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor Aleluya bendito sea el nombre del Señor Oh gloria a Dios Oh bendito Dios Sí, señor. Contrito no Ven al altar. Ni pacto renovar. Mientras cantamos, si quieres venir al altar, ven, por favor. so ra Señor vamos a tu presencia Sin esconder Nada de lo que somos Ante ti Señor Nada podemos ocultar Tú nos conoces perfectamente Y sabes y conoces Señor Nuestras faltas Nuestros errores, nuestros pecados Hoy venimos a ti Señor Nos humillamos ante tu presencia Reconocemos Señor nuestras faltas Reconocemos nuestro pecado y maldad Señor perdónanos Que tu sangre preciosa Señor nos limpie De todo pecado Que tu palabra Señor se haga una realidad Pues tú dices Señor que un corazón Contrito y humillado No lo despreciarás tú Señor queremos sentir tu presencia queremos sentir tus caricias y tu amor queremos Señor en esta hora que tu misericordia sea derramada sobre nosotros Queremos que tu espíritu nos guíe Queremos que tu presencia nos dirija Renunciamos Señor a nuestro orgullo Renunciamos Señor a nuestra mentalidad altruista A nuestra mentalidad humanista Señor Renunciamos a nuestro yo Señor queremos rendirnos a ti Rendir nuestra vida, nuestro ser Rendir Señor todo nuestro ser ante Ti Padre ten misericordia Señor sin Ti nada podemos hacer Solo Tu presencia Señor es la que puede bendecir nuestra vida Cambiarnos, renovarnos, regenerarnos sólo tu presencia es la que puede Señor darnos la victoria en esta lucha la cual Señor se hace difícil Padre permite a través de tu Espíritu Santo tu presencia hoy sobre cada vida Espíritu Santo de Dios fluye en esta hora Señor sobre cada vida que tu presencia y tu bendición Señor esté sobre tus hijos Padre mío Trae tu misericordia sobre ellos Señor Trae tu misericordia sobre sus vidas Espíritu Santo Oh Dios Fluye en esta hora Señor Sobre tus hijos Fluye sobre ellos Señor Espíritu Santo de Dios Renueva Señor Trae tu presencia una vez más Señor Y renueva, transforma Oh Espíritu de Dios Fluye Señor aquí, fluye, fluye, fluye, fluye Señor Fluye con tu presencia maravillosa Espíritu Santo de Dios Trae tu presencia Señor sobre la vida de tus hijos Padre Espíritu Santo de Dios Hazme sobediente, Señor, a tu palabra santagrada. Hazme sobediente, Señor, no a tu palabra. Resistir. Oh Jesús, me amaste todo en Dios. Me compraste con tu sangre. Levanta tus manos, Iglesia, y cada uno de nosotros necesitamos la presencia de Dios sí, en nuestra vida dame, Señor, Oh sí Señor a amor. Oh, bendito oh bendito Dios Les aplaudes, dale palabras De alabanza al Señor Oh gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh santo Dios Bendito sea su nombre Alabado sea su nombre Oh gloria Bendito Dios A ti te alabamos A ti te bendecimos i Sí, Jesús al Señor aleluya oh Señor Jesús maravilloso Señor aleluya puede sentarse Dios le bendiga y mientras se sienta no cierre su boca que puede alabarle nadie le va a impedir que lo haga alabe al Señor glorifique al Señor glorifique Cuando hay momentos de alabanza hay que aprovechar. Momentos de exaltación, momentos de glorificar al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Un hermoso ambiente en el Centro Familiar de Adoración Siloé, después de haber escuchado también este tema, el camino de Caín, que esperamos también que usted esté siendo bendecido y ministrado por... Por Dios, como decía ahí nuestro pastor y nos invitaba, a que nos cese la alabanza desde nuestro corazón de comprender realmente eh, cómo debemos adorarle, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que sin lugar a dudas una palabra que nos ha bendecido, que nos ha ministrado a cada uno de nosotros y que nos ha hecho también entender, hermana Damaris, ¿Qué debemos hacer como hijos del Señor? En el templo sigue la alabanza, sigue la adoración y nosotros vamos a pasar antes de ir con nuestra hermana Damaris a vivir estos momentos que están sucediendo en el templo. Gloria, a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes en nuestro culto de celebración hoy domingo 8 de abril hemos podido escuchar un, un hermoso tema un interesante tema también en la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, sin lugar a dudas tocó muchos puntos ahí dentro de esta temática, dentro de este tema que era el camino de Caín volver a la adoración genuina eh, también lo que estamos escuchando, a qué predicador de alguna manera estamos escuchando, estamos poniendo atención, la verdad es que tocó varios puntos que sin lugar a dudas nos ha bendecido en esta hora y que nos ha hecho también de alguna manera, hermana Damaris, analizarnos a nosotros mismos, ver nuestra condición, cómo estamos delante de Dios y qué es lo que debemos cambiar. Debemos ir en este proceso de, de renovación cada día, ir cambiando nuestra manera de vivir y poder también ser mejores como hijos del Señor y dar fruto también como Él nos pide que nosotros demos para este tiempo y para lo que estamos viviendo, hermana Damaris. Así es, hermana Tracy, para ello nosotros también queremos tomar la impresión de nuestros hermanos. Tenemos nuestro hermano Juan Pulido. Bendiciones mi hermano. Eh, ¿Cómo eh, ve usted que es la importancia de que nosotros podamos volver a la palabra, a esa palabra verdadera y alabanza genuina? Bueno, es eh, eh, muy importante para nosotros los creyentes en realidad poder volver al fundamento que es la palabra del Señor, ya que con ella eh, podemos también seguir en la senda que Dios nos trazó, que es el camino, la verdad y la vida. Como decía también nuestra hermana Tracy comentaba y nuestro pastor decía eh, que por qué eh, nosotros debíamos escuchar a personas, eh, por ejemplo, escuchar a nuestro pastor y conocer a las personas por su fruto. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en realidad hoy en día hay un sinfín de predicadores, ya sea en el internet o, o en las redes sociales, que muchas veces eh, entregan una enseñanza que no está fundamentada en lo que es la doctrina del, de Jesucristo. Y lo otro es que muchas veces lo que ellos enseñan no va acorde con lo que ellos practican en la vida diaria. Y eso es muy importante, poder eh, estar recibiendo un alimento de alguien que tiene un buen testimonio, que vive la vida o vive lo que predica también, que es lo más importante. Mi hermano Juan Pulido, también se viene lo que es el congreso que ya comenzó este sábado eh, anterior. Eh, y, y este sábado tenemos acá en Chillán, también participarán los locales, y si usted junto a su local de Coivueco también eh, participará, ¿cierto? Sí, bueno, el Congreso yo lo, tuve la oportunidad de escucharlo por la radio, una gran bendición y en realidad ahora poder tenerlo acá en Chillán, en, en nuestro centro familiar de adoración, es muy eh, importante, así que También hacer una invitación a todos los hermanos que sean parte de esta bendición, de este congreso donde habrán tres mensajes que sin duda nutrirán nuestra vida y entregarán un buen fundamento que es la palabra del Señor que necesitamos en este tiempo. También sabemos que usted hoy continúa con con la bendición de poder seguir eh, escuchando palabra y predicando también en esta tarde, así que le dejamos también el espacio para que usted pueda invitar a los hermanos de Coihueco. Amén, bueno, invitamos a todos nuestros hermanos, amigos que están a través de la sintonía, hoy estaremos en Coihueco también en el Templo Betesda predicando la palabra del Señor en calle Arturo Prat 1323 a las 6 de la tarde, así que le invitamos para que vayan a recibir palabra del Señor. Muchas gracias mi hermano Juan. Hermana Tracy. Ahí estaba entonces la entrevista con nuestro hermano Juan Pulido, eh, él es líder del Templo Betesda de Coihueco y hoy está también junto a nosotros compartiendo nuestro culto de celebración. Tuve la oportunidad también de ver ahí en las imágenes a nuestros hermanos de Quinqueua, algunos de San Nicolás, que también estuvieron en este culto, en esta mañana de celebración, junto a nosotros y a nuestros hermanos, por supuesto, de Chillán. Y ahí estaba entonces el comentario de él y la apreciación también acerca de la del tema que hoy estuvimos escuchando y, por supuesto... Eh, qué importante es poder eh, tener atención y saber lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando y vivir también la palabra que recibimos en este lugar. Un, un análisis eh, y una palabra también que nos invita a analizarnos a nosotros mismos y a poder poner en balanza también todo lo que Dios nos ha entregado. Hoy hemos escuchado esa palabra que nos invita también a ser adoradores, genuinos adoradores y que de alguna manera volvamos también al principio, a lo que era en un principio nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Hermana Damari, usted no sé si tiene alguna impresión más de nuestros hermanos. Usted nos comenta, usted me interrumpe, mientras tanto nosotros seguimos acá recordando también la información importante que para el próximo sábado estaremos también en nuestro congreso bíblico comenzando a las 15 horas. El lema de este congreso acá en la ciudad de Chillán, el legado de un líder. Así que importante también poder rescatar aquello y que usted también pueda participar con nosotros desde las 15 horas estaremos en este lugar. Y posteriormente, hermana Damaris, vamos a tener también nuestro culto de celebración de nuestro culto, perdón, ministerial, a las 19 horas. Mi hermana Tracy también me ha oh, acompañado, de mi hermana Margarita, bendiciones, mi hermana. Eh, ¿Cómo ha vivido este mensaje en esta mañana? Ha sido un mensaje muy esperado, al menos para mí igual, me he sentido muy bendecida por el Señor. Eh, él, sin duda, ha marcado en mi vida algo hermoso este mensaje y bueno y todos los mensajes que son diferentes que el Señor no habla a través de su palabra así que muy agradecida estoy, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me entrevistan pero sin duda ha sido de, de, de una gran ayuda espiritual gracias sí. Muchas gracias, mi hermana Margarita. Mi hermana Tracy. Amén. Ahí escuchábamos entonces nuestra hermana Margarita también con su apreciación del mensaje que ha sido de mucha bendición para ella. Y la verdad es que al, al término del mensaje uno puede apreciar también lo que provoca, hermana María, en la vida y en el corazón de nuestros hermanos que, que, que están en este lugar y que, por supuesto, escuchan la palabra del Señor. Eh, a veces uno uno puede observar el, el, el lloro a lo mejor el quebranto de nuestros hermanos eh, el deseo de poder rendir su corazón y, y, y también cuando nuestro pastor oraba de llevarnos a un arrepentimiento genuino y eso es eso es hermoso también porque sin lugar a dudas porque la palabra de dios está provocando algo en el corazón del hombre y de la mujer así es como decía también en eh, su palabra que la palabra no, no vuelve vacía Amén. es la palabra provoca un cambio y cuando Cuando hay una palabra, eh, también somos transformados y nuestra vida se va regenerando, transformando y también llevándonos al arrepentimiento como decía nuestro pastor en esta mañana así es, claro que sí un hermoso tema y si usted quiere volver a escuchar esto recuerde, hoy en la tarde en Radio Maús, también a las 19 horas se va a estar retransmitiendo este culto así que usted también puede volver a escuchar este mensaje, hermana Damaris nos acaba de llegar también un saludo a través de nuestra página en Facebook de nuestro hermano Manuel Parra él nos está escuchando y, y realmente hay que decirlo, siempre nos interesa sintoniza desde Mendoza, Argentina, así que le enviamos un cariñoso saludo a él eh, y también a todos aquellos que nos han sintonizado en esta mañana, a lo mejor no nos han hecho llegar su saludo, pero sabemos que son muchos los que nos escuchan y nos ven también a través de nuestros medios de comunicación. Y nosotros también comenzamos a despedirnos con ese saludo, hermana Tracy, también agradecer a cada uno de ustedes su sintonía, pero sin antes recordarles que este sábado 14 de abril está el Congreso de Eh, bíblico, así que usted pueda participar hoy el mensaje fue claro, conciso eh, nosotros volvemos tenemos que volver a la palabra del Señor y volver a, a, a al principio de todo entonces la invitación está abierta, usted pase a retirar su entrada en Barros Arana 436 en Chillán, estará de su disposición para que usted pueda venir hasta este lugar, que Dios les bendiga grandemente. Así es, muchas gracias hermana Damari y por supuesto agradecer a nuestro equipo de hermanos muchos de ellos jóvenes también trabajando desde muy temprano en este lugar para hacer posible también esta transmisión que hemos realizado en el día de hoy desde los estudios de Televida y por supuesto llevando este culto de celebración desde el Centro Familiar de Adoración Siloe. No me quiero ir tampoco sin antes recordarle que este miércoles en forma especial es también iniciando eh, el culto de Dorcas. Nuestras hermanas tendrán un culto especial de inicio de este nuevo ciclo que comienzan en este año 2018. Así que usted también, mi hermana Dorcas, joven, señorita, que quiera participar, venga también a este lugar este miércoles mañana. 11 de abril nuestras dorkas inician a las 19.45 eh, horas. Y es entonces, con esa información, ya hemos dado a conocer lo que va a ser el Congreso, así que usted también puede participar, venir a retirar sus entradas. La verdad es que... Ese día sábado vamos a tener un número muy creciente, muy grande de hermanos que van a venir de otras latitudes, de otras localidades. Y si usted también quiere participar, no se quede deje en esta actividad, venga, pero también haga eh, eh, realidad el, el hecho de retirar su entrada acá a las dependencias de la radio. Eh, y me dicen que ya vamos a cerrar este enlace, pero sin antes vamos a buscar el rostro de nuestro video. Y por supuesto, agradecer también lo que él nos ha entregado en esta, en esta mañana. Amado Dios, Señor, en esta hora vamos ante su presencia en el nombre de Jesús, dándole gracias, Dios mío, por este culto, por esta palabra, Señor, que hoy ha ministrado a nuestro corazón, que cada día, Señor, nos lleva a, tra a una transformación interna, una transformación genuina de nuestras vidas. Gracias por hablarnos, Señor, a tiempo. Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor, y, y sacarnos de nuestro error, de nuestro pecado, Dios mío, porque muchas veces, Señor, hemos... Eh, nuestros oídos y nuestra mente y nuestro corazón y lo, nos hemos cerrado Dios mío a tu voz a tu palabra, te agradecemos Señor una vez más por esta voz de alerta que ha llegado a nuestras vidas y te pedimos Señor que cada día Señor en tu misericordia puedas ministrar nuestro corazón gracias por nuestros hermanos que estuvieron en la sintonía, gracias por aquellos que pudieron llegar a este lugar que hoy pudieron escuchar y, y bendecir tu nombre Señor, gracias por todo lo que tú haces Señor y por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, esa bendición especial, esa bendición que viene en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, y no queremos irnos sin antes también saludar a nuestra hermana Cecilia Merino, también ella nos saluda en nuestro Facebook, acá en Emaús, y nos dice hermoso culto, los estoy escuchando desde San Nicolás, bendiciones. Así que para nuestra hermana Cecilia Merino también un saludo cariñoso, a toda la familia también, y por supuesto a todos nuestros hermanos que hoy estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Muchas gracias y descanse también, aproveche esta tarde para compartir con sus familia, con sus seres queridos y retomar también nuevas fuerzas para el inicio de esta nueva semana. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. RCN presentó culto de celebración